panamericana FM estéreo. Muy bien, seguimos en la mañana informativa de Radio Panamericana y en este caso información que nos llega desde la provincia de Córdoba y es que el seguro multirriesgo agrícola Extiende el plazo para su inscripción hasta el día 17 de enero, es decir que quedan dos días nada más para los productores, para quienes están en el campo y muchas veces sufren las consecuencias de las inclemencias del tiempo, la sequía, las inundaciones, ¿Qué mejor que tener una plataforma... De seguro que pueda darle garantía, pueda darle estabilidad a quien invierte en la producción. Esto es un beneficio que otorga entonces el programa seguro de la provincia de Córdoba. Y para eso vamos a ampliar información sobre este plazo que tenemos hasta el próximo 17 de enero conversando con Germán Font. Él es encargado, eh, bueno, subsecretario de Biodesarrollo e Innovación Tecnológica y amablemente nos atiende a esta hora de la mañana para ampliarnos la importancia de esta extensión del plazo para la inscripción en el seguro agrícola que provee la provincia de Córdoba estimado Germán, muy buenos días bienvenido a Radio Panamericana Juan Jacobs, mi nombre, te saludamos y te damos la bienvenida bueno, aquí bueno, muchísimas al Muchísimas gracias por el contacto, un gusto de mi parte bueno, la verdad que sí hemos definido dar un par de días más de prórroga por pedido de los productores agropecuarios, de las entidades que nos solicitaban y bueno, por diferentes cuestiones laborales y varias cuestiones habían tenido algún inconveniente para poder terminar la carga Entonces nos solicitaron algunos días más para poder terminar. Este es un programa de seguro multicobertura que lo va a contener, al productor le va a dar cobertura cuando tenga inconvenientes relacionados a sequía, inundación, granizo, eh, heladas, incendios, eh, falta de piso en el momento de la cosecha. Todo esto relacionado en esta primera etapa eh para cultivos, para lotes que estén eh, sembrados con soja y con maíz, son eh, en esta primera etapa digo porque es donde es el mayor cultivo que hay a nivel provincial, entonces de la aseguradora y de la entidad de productores dijeron bueno empecemos con estos cultivos que la mayor cantidad que hay y que las aseguradoras ya tienen algo de experiencia y luego esto nos va a permitir eh, este año poder avanzar con algunos otros cultivos y con algunas otras producciones que ya tenemos en evaluación y que, que bueno vamos trabajando para poder armar algo parecido. Claro, porque hay algo que se llama rendimiento gatillo, es decir, un rendimiento mínimo que se establece que bueno suponemos que es lo mínimo que necesita el productor para poder tener un rinde. Si no se alcanza ese rendimiento gatillo, rápidamente se activa este seguro y le da la cobertura que el productor necesita. Exactamente, el, el seguro eh, se dispara cuando el productor tiene daño de más del 70%, con lo cual, cuando el productor tiene daño de más del 70%, se dispara y lo que intenta el seguro es darle una estabilidad de, el 30, de ingresos del 30% del rendimiento que el productor tiene normalmente y en promedio en los últimos años. Entonces ahí es cuando se dispara y eso, por ejemplo, si un productor pierde todo por alguna incumbencia climática, le va a dar la indemnización económica en el 30% del promedio. Ahora, si un productor tuvo una sequía y puede cosechar algo, por ejemplo, cosecha un 10% solamente de lo que viene cosechando en promedio en los últimos años, el seguro le va a dar un 20% para llegar a este 30. O sea, la idea es darle un, un piso, una base y que todo productor que esté asegurado eh, pueda tener el 30% para cubrir insumos, costos y demás cuestiones. Los productores que pueden ingresar, los beneficiarios, son todos los productores que vienen siendo parte del programa de buenas prácticas agropecuarias. Eh, todos estos productores suman aproximadamente unas 500.000 hectáreas. Tiene como beneficio y como positivo esto que es de toda la provincia de Córdoba. Eh, hay productores en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, en toda la provincia hay productores agropecuarios y esto nos permitió con las aseguradoras. Trabajarlo mejor porque permite reducir el riesgo. Es muy difícil que haya una inundación, una sequía o una piedra eh, a la vez en diferentes lugares en la provincia, con lo cual nos, nos, nos permitió hacer un producto eh, más accesible, que en esta primera instancia es gratuita para el productor porque lo va a absorber la provincia. Pero bueno, nosotros lo que estamos haciendo es crear un producto para que en nuestro momento las aseguradoras tengan para ofrecérselo y que el productor pueda optar por contratar un seguro multirriesgo y que tenga tranquilidad y que como mínimo va a tener una base de, del rendimiento que espera. Claro, eh, es llamativo, ¿no? Porque esto no tiene costo para el productor. Esto es importante que se sepa, es eh, gratuito para quienes están dentro del programa de Buenas prácticas Agrícolas. Por lo menos en esta oportunidad se van a poder inscribir gratuitamente es eh, así, eh, así lo, lo. la provincia hizo una contratación, una subasta sobre el producto que habíamos creado, se presentaron eh, a esta ciudad pública cuatro empresas eh, juntas entre las cuatro empresas que hicieron un producto, son cuatro empresas muy importantes del, segura, del sector asegurador que son Sancor, San Cristóbal La Segunda y El Norte entre las cuatro empresas hicieron la cotización y se presentaron así que todo productor que esté dentro del sistema y que pida para la cobertura y, y, y agregue sus lotes en esta cobertura, la cobertura se la van a estar dando estas cuatro empresas de mucho prestigio en el, en el sector asegurador el productor agropecuario para poder cargar y para poder tener cobertura, lo que tiene que hacer es entrar a la plataforma Eh, multiriesgo cbacom tiene que entrar a esa plataforma y ahí con su quit eh, va a cargar los polígonos, los lotes que, que, que ha sembrado en cada uno de los lugares con la fecha de siembra. Por ejemplo, dice, bueno, un lote de tanta hectárea de soja en tal lugar, un lote de tanta hectárea de maíz en tal lugar, lo carga y el, al momento que está cargado a través de la plataforma, ya empieza a tener cobertura por cualquiera de estas inclemencias climáticas. Y luego cuando ocurre la inclemencia, supongamos que llega un granizo y destroza un campo, eh, ahí el productor va a poder dar conocimiento a esta aseguradora para que puedan dar la, la cobertura. Así es, en la misma plataforma donde cargó, tiene un botón que es para denunciar siniestros. En la misma plataforma, aprieta el botón, a ver, lo hace de su casa a través del teléfono de la computadora, aprieta, pone la denuncia, qué característica tiene esa denuncia, daños de qué característica, y la empresa va a mandar a un perito a corroborar el daño, Eh, como pasa en cualquier seguro, eh, bueno, que se trabaja, es así. Así es. Estimado Germán, afortunadamente este año parece que viene con lluvias y a pesar de todo no han sido tan graves las inclemencias. Bueno, hasta ahora venimos bien, eh, hay algunas zonas que, que está faltando un poco de agua, viene un poco desparejo, hubo tormentas un poco más aisladas en algunas situaciones, todo lo que tiene que ver para el centro oeste viene muy bien de lluvias, algo en el norte también hacia el centro-este y, y centro-sur, está más complicado, las últimas dos o tres lluvias fallaron, o sea, de enero para acá no hubo lluvias, eh, hubo días de calor bastante complejos, por ejemplo, ahora el lunes, el miércoles, esta semana, sí, fueron días sí. de 37 a 39 grados en algunas localidades, sí, sí. y cuando no hemos tenido lluvia en los últimos 20 días, bueno, se empieza a ver cómo el potencial de, de los cultivos eh, baja y pierde, pierde rendimiento, pero bueno, hay pronósticos para hoy, esperemos en estos días que se pueda ir acomodando, porque la verdad que venía bien, porque había sido un invierno llovedor el año pasado, claro, claro. Eh, y bueno, en algunas zonas ahora se, se se paró, y también nos pasa esto de que a veces hay una tormenta que llueve 60 milímetros en un lugar, y a 10 kilómetros no llovió nada, entonces está haciendo bastante despareja la la, la, la lluvia y las precipitaciones de este año. Y qué terrible para un productor que invirtió, que se arriesga a tener que ver que las plantas van decayendo, que la lluvia no llega, es una desazón, una frustración muy grande para quien se la está jugando en la producción. Totalmente, totalmente, y ¿sí? bueno, es, es, es, se invierte mucho, se invierte en insumos, en genética, el productor pone mucho esfuerzo en los servicios, en contratar servicios, bueno, y, y la verdad que después depende de eh, la producción a cielo abierto que decimos siempre, ¿sí? que si llueve, que si no llueve, que si hay una ola de calor, que a veces venís muy bien con la producción y de un momento para otro una tormenta en 10 minutos te tira una granizada y y lo que ayer lo había visto que estaba hermoso, hoy no sirve más. Entonces, bueno, son todas esas cuestiones que, que las venimos trabajando y las venimos observando con las entidades y con las aseguradoras, y que creemos que esta herramienta de este seguro tiene que darle un poco, al menos, más tranquilidad al productor, de saber que, que, bueno, que al menos algo se le va a cubrir con el seguro. Eh, ojalá nunca tenga que usarlo al seguro, el productor, porque si no tiene que usarlo quiere decir que no tuvo ninguna inclemencia climática. Pero, pero bueno, si por desgracia la tiene, que esté el seguro para cubrirle económicamente eh, al menos algo para que pueda afrontar la próxima campaña. Estimado Germán, vamos a estar difundiendo y reiterando esto que va a estar vigente hasta el día sábado, ¿no es cierto? Sábado 17 de enero estará abierto el seguro multiriesgo agrícola para quienes deseen inscribirse de manera gratuita. Te dejamos un gran abrazo. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Juan. Muy amable. Un saludo grande a toda la audiencia. Lo escuchaste a Germán Fon, en este caso subsecretario de Biodesarrollo e Innovación Tecnológica.